¿Considera usted que la oración es importante cuando se planea el futuro? ¿Acaso la oración es para usted solo un recurso de última instancia, cuando ya ha agotado todo lo que usted ha podido hacer? ¿Qué dice Dios al respecto? Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera la respuesta bíblica a esas preguntas, y otras similares que nos hacemos cuando enfrentamos el mañana.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 es importante para enfrentar el mañana, el futuro. Hoy vamos a considerar otro factor que es de gran importancia para eso y es el factor de la oración. Desde luego, consideramos la oración según las enseñanzas de la Palabra de Dios, es decir, mucho más que una ocasión para presentarle a Dios una lista de peticiones, deseos, antojos, o lo que consideramos necesidad desde nuestro punto de vista. La oración genuina es una conversación personal, íntima, con Dios. Lo más importante de la oración no es lo que usted le dice a Dios, sino lo que Dios le dice a usted cuando usted está orando. ¿Ha aprendido usted ya a oír la voz de Dios cuando eleva una oración? Sea que la oración sea para usted una oportunidad continua para estar en comunión con el Padre Celestial, o que sea un recurso al cual acude cuando todo lo demás ya ha ocurrido, La Palabra de Dios tiene muchas enseñanzas que le ayudarán. Voy a decirles más en este mensaje. Vamos a disfrutar hablando de esto. Usted recibirá una voz de aliento conforme consideramos el tema Ore. Consulte con su Creador. Durante este mes de junio voy a enseñar las lecciones de esta serie. Y tenemos a su disposición el juego de discos compactos con las grabaciones de estas lecciones y también la guía de estudio. comuníquese con momento decisivo para recibir la información necesaria sobre cómo conseguir estos recursos. Así que, con nuestros corazones abiertos para oír del Señor y la información en cuanto a la oración, aquí está la lección. Ore. Consulte con su Creador. 1909, la joven Leonora Wood se ofreció como voluntaria para ir a las montañas Apalaches para enseñar en una escuela de un solo cuarto en una misión. Ahí, en la empobrecida ciudad de Del Río, Tennessee, se convirtió en una especie de leyenda viviente gracias a su dedicación a la oración. Leonora sabía cómo convertir los sueños en oración y la oración en sueños. Raymond Thomas... Era un adolescente con padres prestados que a menudo se detenía en la cabaña de Leonora calzando botas que le llegaban casi hasta la rodilla y conversaba con ella en el porche mientras ella desgranaba guisantes o surcía calcetines. El sueño de Raymond, que le parecía imposible, era ir a la universidad. Pero, ¿cómo puedo lograrlo? decía. No tengo dinero, no tengo ninguna perspectiva, no tengo nada. Raymond, replicó Leonora, lo que sea que necesites, Dios tiene la provisión lista para ti. El dinero estará ahí para cualquier sueño que sea propio para ti, para todo sueño por el que estés dispuesto a trabajar. El muchacho le pidió a Leonora que elevara una oración de sueño por él. Y ella elevó una oración como esta. «Padre, tú le diste a Raymond una mente excelente. Creemos que tú quieres usar el potencial de Raymond para ayudarle a ensalzarte e iluminar alguna porción de tu mundo». Puesto que toda la riqueza del mundo es tuya, por favor, ayúdale a que halle lo que él necesita para su educación. Raymond Thomas, en efecto, completó los estudios universitarios en cuatro años, trabajando en dos empleos para pagar sus gastos y se graduó con un título en ciencia con altos honores. También sirvió en la Segunda Guerra Mundial y más tarde se estableció en Viena, en donde obtuvo un doctorado en física Llegaría a visitar 60 países, dominar múltiples idiomas y conectarse con algunas de las personas más importantes en Europa mediante su trabajo con el Programa de Energía Atómica de los Estados Unidos de América. Mirando hacia atrás en su vida, él dijo, el hecho de que pude soñar con ir a la universidad y lograrlo me demostró algo. Muy sencillamente, cualquier sueño correcto puede llevarse a cabo y la oración le ayuda a uno a saber si es correcto Y nos da el poder para perseverar en eso. En otras palabras, y preste toda atención, el camino hacia adelante es orar hacia adelante. Pienso que eso es lo que Nehemías diría también. Él fue uno de los líderes más eficaces en la Biblia y su experiencia se relata en el libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre. Ejecutivos y empresarios estudian este libro interminablemente debido a las lecciones de liderazgo que se hallan en él. Nehemías era un funcionario judío que servía al rey de Persia en la ciudad de Susa, como a 1,500 kilómetros de Jerusalén. Los babilónicos habían destruido Israel y Jerusalén en el 586 a.C. Nehemías sentía un gran peso de eso. Sabía que el plan divino de redención dependía de la continuidad de su pueblo en su tierra y entendió que hacer que eso sucediera era cuestión de oración de corazón. Un día... el hermano de enemías y otros cuantos llegaron de Jerusalén con este lúgubre mensaje. El remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Estas noticias golpearon a Nemías como un porrazo. Desmadejándose en su silla, se echó a llorar. Pero De esas profundas lágrimas surgieron oraciones fervientes y de sus oraciones surgió un sueño ferviente. Con la ayuda de Dios, Nehemías volvería a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad antigua de su Dios. Parecía un sueño imposible porque Nehemías era copero del rey y consejero de confianza. La probabilidad de que el rey Artajerjes lo dejara ir y mucho menos que financiara el viaje parecía un disparate. Pero Dios, Ya había puesto el sueño en el corazón de Enemías, tal como Dios está poniendo hoy sueños frescos en su corazón. Así que, prepare su corazón para el plan de Dios. Los deseos de Dios florecen en corazones preparados, tal como las semillas brotan en terreno arado. En el mensaje pasado, le insté a que se imaginara su futuro. Si usted está diciendo, así es, quiero hacer eso, pero no está seguro de cuál es su sueño o De cuál es el próximo paso hacia adelante, entonces la oración es en donde debe empezar. Nehemías vio una necesidad que fue una carga en su corazón y empezó a orar al respecto. He estudiado muchas veces el libro de Nehemías y hay dos versículos que nos dicen algo en cuanto a su sueño. No de la clase que uno tiene cuando está dormido, sino de la clase que guía nuestra marcha hacia adelante. Noten dos frases significativas. Nemías 2.12 dice que Dios había puesto en su corazón reconstruir los muros de Jerusalén. Más adelante, en 7.5 dice que puso Dios en su corazón el deseo de organizar al pueblo. Nemías no concibió de su propia cosecha sus sueños en cuanto a las murallas de Jerusalén. Su corazón estuvo abierto a las impresiones que Dios le envió. Permítanme decirles lo que he aprendido y es... un corazón que ora es terreno fértil para ideas divinas. ¿Cómo puede uno estar seguro de que el sueño que se tiene en el corazón es la voluntad de Dios y no la nuestra? Bien, tenemos que ser humildes y específicamente pedirle a Dios que ponga las ideas de Él para la vida de uno en nuestro corazón y mente. Así es como el Salmo 25.4 lo dice, «Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas». Fred Lunsford fue uno de los soldados que desembarcó en las playas de Normandía el día D en 1944. Después de la guerra, llegó a ser pastor en las montañas de Carolina del Norte. Ahí dedicó 70 años a la predicación del Evangelio. Hace unos años, cuando Lunsford tenía 93 años, se enfermó gravemente y pensó que se iba a morir. Le dijo al Señor que quería ir al cielo y Dios le dijo, todavía no. Sentado en su jardín de oración detrás de su casa, Lunsford le preguntó al Señor, ¿Por qué me dejas todavía aquí? Y le pareció que el Señor le contestaba diciéndole que tenía unos cuantos asuntos inconclusos para que Lunsford hiciera, para orar por el despertamiento espiritual en el país. Así que, desde ese momento y en adelante, Lunsford ha estado orando fervientemente por un despertamiento en los Estados Unidos de América y en todo el mundo, y ha buscado a otros para que se unan a él en ese esfuerzo. Hace poco, una televisora presentó una crónica sobre él informando que de alguna manera había conseguido que más de un cuarto de millón de personas oraran con él todos los días por un gran derramamiento de despertamiento espiritual. Eso es un verdadero despertamiento de oración, dice. Y desde este día y en adelante, Dios va a hacer maravillas. ¿Qué será? No lo sé, pero yo quiero ser parte de eso. Así que, al preparar su corazón para el plan de Dios, se está alistando para recibir lo que Dios quiere que usted haga. Usted hace eso mediante la oración. Usted ora y le pide al Señor que le ayude a ser sensible a lo que Él está diciendo que haga. Luego, ore día y noche sobre los planes que Dios le da. Sin que importe la hora o las circunstancias, ore. Cuando Dios empieza a darle impresiones y pensamientos en cuanto al futuro, siga orando entrégueselos en una oración seria, continúa. Tan pronto como Nemías percibió la necesidad de reconstruir las murallas de Jerusalén, dice que me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nemías 1.4 Conforme sus pensamientos se aclaraban y entendía mejor lo que debería ocurrir, elevó una oración ferviente. Esa oración quedó preservada para nosotros en el libro que lleva su nombre y dice, según leemos en Emias 1.5, Y dije, «Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos». y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Luego Nehemías pasa a confesar sus pecados y los de su pueblo. Le recuerda a Dios las promesas bíblicas que tienen que ver con los hijos de Israel y termina su oración diciendo, «Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos». Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia de aquel varón. ¿Quién es aquel varón? Era el rey Artajerjes, el hombre más poderoso de la tierra. Y aunque Nemías era su copero, no podía acercarse al rey sin poner su vida en riesgo. Solo Dios podía arreglar el momento apropiado. Así que Nemías oró. E. M. Bounds fue un pastor del siglo XIX que escribió un poderoso libro sobre la oración. He leído muchos de sus libros. Cada página produce en uno una convicción profunda, de modo que solo puedo leerlo en dosis pequeñas. Él llamó a la oración la energía espiritual. Esto es parte de lo que escribió. «¡Qué grandes cosas se logran por este medio de gracia divinamente designado!» pone su mano en el Dios Todopoderoso y le mueve para que hagan lo que de otra manera no haría si elevar elevara la oración. Hace que sucedan cosas que de otra manera nunca tendrían lugar. La historia de la oración es la historia de los grandes logros. La oración es un poder maravilloso puesto por el Dios Todopoderoso en manos de su pueblo, que se puede usar para llevar a cabo grandes propósitos y lograr resultados inusuales. La Biblia lo dice de esta manera en Santiago 5.16, según la nueva traducción viviente. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración es la energía divina que trae el poder divino a los planes que Él le da a usted. No conozco ningún atajo para esto. Dios guía a sus hijos conforme ellos aprenden el gozo de orar a Él día y noche. Así que, prepare su corazón para el plan de Dios y ore día y noche en cuanto a su plan. Y luego, en tercer lugar, practique la oración espontánea. Es maravilloso tener una hora de calma serena en el patio para el estudio bíblico y la oración. O tener parte en un tiempo extendido especial de adoración con amigos en la iglesia, pidiéndole a Dios sus favores. Pero a veces tenemos que orar al instante. A veces hay que orar con urgencia, al momento. Y es bueno saber que el Señor también oye esas oraciones. Le animo a que aprenda a orar de repente, en silencio y al instante. Nadie en la Biblia dominó esa habilidad mejor que Nehemías. Su libro está salpicado de breves oraciones que están entrelazadas en su narración. Él sabía cómo orar espontáneamente. Por ejemplo, un día el rey quería una copa de vino, así que Nehemías se la preparó. Y esto es lo que dice Nehemías 2:1. Tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, "¿Por qué está triste tu rostro? ¿Pues no estás enfermo?" "No es esto, sino quebranto de corazón." Ahora, algo de interpretación aquí. Nehemías sabía que esas palabras podían haber reflejado un interés genuino o podrían haber significado su sentencia de muerte. Aunque usted no lo crea, en ese día era crimen capital el estar triste en presencia del rey. Así que, observe con cuidado lo que Neemías hizo. Él percibe la urgencia del momento, y según leemos en los versículos 2 al 5, «Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta?» y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y ahora observen esto. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le parece al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Estoy seguro de que usted lo notó. Y aquí está la frase. Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey, En un abrir y cerrar de ojos, Nemías tiene su oportunidad, pero tenía que decir con toda precisión lo correcto, de la manera correcta, a fin de conmover al rey para su causa. Su vida estaba en juego. Y eso, para no mencionar los deseos de su corazón, era esencial que hablara con sabiduría para que el rey reaccionara positivamente. Así que Nemías envía una oración saeta al cielo. Tal vez fue simplemente, socorro, señor, socorro. La mayoría de nosotros sabe esa oración. La hemos elevado en su momento. El Señor contestó y pronto Nehemiah se hallaba de camino para reconstruir los muros de Jerusalén. Cuando se sabe cómo orar fervientemente día y noche, entonces haya que hay gran poder también en la oración instantánea. Un fatídico día del 2001, el Teniente Coronel Dan Hutton se hallaba trabajando en el primer piso del anillo C del Pentágono, que queda más o menos a la mitad del edificio. Se preparaba para una reunión a las 10 de la mañana, cuando un compañero de trabajo entró a su oficina con la noticia de que el Centro Mundial de Comercio en Nueva York estaba en llamas. Huten se fue a la oficina de su jefe, en donde tenían el televisor encendido. Presenció los eventos desarrollarse y luego tuvo un impulso muy hondo. de que debía levantarse y volver a su oficina. En el pasillo se detuvo para hablar con alguien, cuando de repente todo el salón estalló en llamas y Hutten fue lanzado como a 10 metros. Su pierna quedó atrapada bajo los escombros de las paredes y todo estaba en llamas. Gritó llamando a su compañero de trabajo, pero no oyó respuesta. Él recuerda, en ese momento elevé una breve oración pidiéndole a Dios que me mostrara la salida. Logró librar su pierna y vio una luz a la distancia. Arrastrándose por esa apertura, se halló atrapado de nuevo. El salón estaba lleno de humo y también sus pulmones. Dice, la habitación era como un horno. Y en ese momento pensé que iba a morir asfixiado por el humo. Trepó sobre más escombros y vio una mano que trataba de alcanzarlo. En pocos momentos estaba en el helipuerto del Pentágono. Empezó a ayudar a otros, sin darse cuenta de que estaba sangrando por múltiples heridas. Cuando relata su experiencia ahora, acredita su supervivencia a Dios que respondió a sus palabras sencillas, «Dios, muéstrame la salida». ¿Sabía usted que Dios responde a oraciones como esa? Cuando uno se halla en pleno camino para perseguir su sueño, Dios le da un plan y nos hallamos en el camino hacia esa meta y a veces hay problemas. No se llega allá simplemente porque sí, No hay tal cosa como una vida sin retos. Hay un viejo dicho que dice, si no hay fricción, no hay tracción. Todo sueño principal que he tenido alguna vez, todo lo que Dios jamás ha hecho en mi vida, ha estado plagado de problemas. Y es a menudo en medio de eso que se tiene que orar. Señor, ayúdame. Ayúdame a saber qué hacer. No sé qué hacer, pero pongo mis ojos en ti. Así que, prepare su corazón para el plan de Dios mediante la oración. Ore día y noche por sus planes. Practique la oración espontánea al momento. Y este es el número cuatro. Prepárese para que Dios haga las cosas a su manera. Conforme Dios pone en su mente semillas de aspiración y usted ora al respecto, sea en una oración callada, extensa o momentánea, oración al momento, usted va a tener que aprender a confiar en Dios en cuanto a lo que Él considera éxito. Tiene que esperar que Dios haga las cosas a su manera. Proverbios 16.3 dice, Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La versión popular traduce la segunda parte de este versículo con la frase, Y tus planes se realizarán. La palabra hebrea que aquí se traduce encomienda significa confiar. Usted puede confiarle a Dios sus sueños para divulgarlos, desarrollarlos, a veces demorarlos, y siempre rociarlos con sus bendiciones. Así que usted, Tiene que entender que Dios abre puertas y cierra puertas, arregla las circunstancias y a veces crea trayectorias que no esperamos. En el caso de Nehemías, el rey le concedió cartas de salvoconducto por el imperio, junto con provisiones para las murallas y las puertas. Nehemías dijo, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y Artajerjes Envió un convoy militar para que acompañara a Anemías a Jerusalén debido a que los judíos tenían muchos enemigos ahí. Cuando Anemías llegó a Jerusalén, quiso mantener su sueño en secreto hasta que tuviera tiempo para convocar a los judíos, así que encilló su caballo por la noche e inspeccionó las ruinas de la ciudad bajo la luz de la luna. Al día siguiente, reunió al pueblo y dijo, «Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego». «Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí». Nemías 2.17 Nemías declaró con confianza, según leemos en el versículo 20, «El Dios de los cielos, Él nos prosperará». Creo de todo corazón que el Dios de los cielos concede el éxito a sus hijos que buscan su voluntad en sus vidas. Recuerde que el éxito no siempre significa salud, riqueza, fama o fortuna. Cuando Dios usa el término éxito, significa el cumplimiento del plan de Él para su vida. Usted tiene que confiar en Él, sea como sea que se desarrollen, si usted quiere avanzar hacia adelante. Sí, debemos tener un plan. Debemos avanzar hacia el plan de Dios para nuestra vida, pero también es necesario orar. Y por mucho del mismo, por las cosas que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Y para nosotros, en estos tiempos en particular en la vida, durante esta pandemia que muchos de nosotros hemos experimentado personalmente, hay muchas cosas que no tienen precedente. A veces ni siquiera sabemos cómo orar, ni siquiera sabemos qué pedirle a Dios. Pero usted puede estar seguro de esto. Si usted ora, si es sincero en su corazón y está andando con Dios, él oye su oración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 Eso pone las perspectivas, ¿verdad? Le entregamos al Señor lo que sea que uno hace y esta actitud es importante en la vida de oración. El Señor Jesús tiene una manera maravillosa de realizar sus planes mucho más de nuestras expectativas cuando uno le entrega a Él esos planes. Y Él puede, según Efesios 3.20, hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Así que, Prepare su corazón para el plan de Dios. Ore día y noche en cuanto a su plan. Practique la oración espontánea y prepárese para que Dios haga las cosas a su manera. Entonces, quiero añadir esto: ruegue pidiendo fuerza para vencer en los momentos abrumadores. ¿Ha tenido usted algún momento abrumador recientemente? Pienso que yo he tenido en días recientes más momentos abrumadores de los que nunca he tenido. Incluso si compilar a todos los que he tenido en mi vida, simplemente me abruma todo lo que está pasando. Así que simplemente acudo en realidad al Señor y le digo, Señor, no sé lo que está pasando. Si tú no acudes para ayudarme, soy historia. Fuerzas poderosas en la provincia de Judá se levantaron contra Neemías tan pronto como él se presentó ahí. Como hemos visto, la oración genuina, íntima y sincera debe ser una parte esencial en el proceso de hacer planes para el futuro. La oración es lo que nos permite saber y entender la voluntad de Dios para ese futuro que Él tiene preparado para nosotros. Consultar a Dios mediante la oración es una de las mejores cosas que podemos hacer para marchar hacia adelante, al mañana, al futuro, por incierto o impredecible que sea. Hoy es viernes, y como suelo hacerlo con frecuencia, quiero animarle desde ya a que se prepare para asistir a su iglesia local el domingo. Momento decisivo no es, ni pretende ser, sustituto de su iglesia local. Nosotros estamos aquí de lunes a viernes, pero el domingo es el Día del Señor y usted debe estar presente ya a tiempo en su iglesia local. Espero que asista a una iglesia que proclame la Biblia y que exalte al Señor Jesucristo. Usted recibirá bendiciones especiales al asistir y a la vez será de bendición especial para los demás que asistan. Nos veremos de nuevo el lunes, a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.